En realidad, las chapas ya no son nuestras, las habíamos pagado. Al descertificarlas es como devolver la plata, ¿no es cierto? Este, y son de la empresa. Pero hay que esperar que el juicio este, termine, ese es el problema, ¿no es cierto? Nosotros estamos en juicio con la empresa, ¿no es cierto? Por esa obra. Si quedamos nosotros, que no va a ser así, creo, quedarían u e s t r a y podríamos entregarse a la municipalidad. Y si no, si quedan de la empresa, supuestamente, ¿no es cierto? Y bueno, la, la municipalidad tendría que negociar con la empresa. a ¿no、tienen la voluntad de cedérselas a la municipalidad? Ningún problema podría ser, si, fueran, si quedaran así, ¿no es cierto? Porque para nosotros no, no tenemos nada planificado con esas chapas, ¿no es cierto?